Damas y caballeros, compatriotas, amigos todos... ...estamos aquí reunidos para celebrar y dar comienzo... ...el año internacional de la felicidad... ...con el lema... ...Soy pobre pero estoy contento... ...queremos simbolizar toda una disposición... ...un ánimo excelente de nuestra gente... ...que sin duda... ...desmiente categóricamente todo lo que se ha dicho e inventado... ...sobre nosotros... ...con noble comarca Villa Feliz... ...y para comenzar esta fiesta... Nuestra banda interpretará el himno oficial de la buena onda. ¡Ah! comer. El vino, las carnes, un pollito muy bien asado. Todos quedamos satisfechos después de la almuerzo, ¿no es cierto? Este